Bueno, es una comisión de seguimiento de transporte urbano que se reúne de manera periódica. En esta comisión hay representante de cada uno de los bloques de concejales, así también como el presidente del Consejo Deliberante, representante de la empresa del Departamento Ejecutivo. Lo que se trata en este tipo de reuniones es el estado general del servicio, cómo se viene desarrollando y cada uno expone, digamos, las inquietudes y los pedidos eventualmente que hubiera, Eh, para resolverlos de manera coordinada y conjunta con todos los actores que, que tienen que coadyuvar para llevar adelante un buen servicio público en la ciudad de Santa Rosa. ¿Van a tratar el, el pedido del incremento del valor de bolitos? que hace la empresa? Sí, el pedido del incremento digamos ya está planteado, eh, es una cuestión periódica que se hace, eh, lo ha planteado ya la empresa, seguramente va, se va a tocar ese tema, pero no se va a resolver en esta comisión, digamos acá es para exponer la situación económica general del servicio para que todos estén informados y eh, ver la manera de encontrar soluciones para poder mantener en la ciudad de Santa Rosa un servicio público de calidad y un precio accesible al usuario. Bien, de los 39 que pide la empresa, los 25, 26 que propone la municipalidad, eh, ¿se puede llegar a arreglar algún número más allá de que no se va a determinar hoy? Sí, seguramente sí, el tema es que un boleto a 39 pesos, por más que la empresa eh, digamos solicite esa tarifa por una estructura de costos que así se lo determina, eh, tampoco la empresa sabe bien, digamos, la empresa sabe bien que un boleto a ese precio eh, no es eh, no es redituable ni siquiera para la empresa porque la gente no va a poder acceder al servicio, por lo tanto, tampoco es que la empresa quiere un boleto a 39 pesos. Acá la cuestión está en determinar si bien esa es la estructura de costos que ha planteado, eh, lograr tener una tarifa accesible al usuario para que se pueda <coughs> seguir prestando un servicio de calidad. En otras jurisdicciones, lo que ha ocurrido cuando se producen estos desfasajes, digamos, entre un boleto, una estructura de costos que termina de un boleto, un boleto que no es eh, accesible al usuario, por lo tanto no se puede poner ese tipo de boleto porque nadie tomaría el colectivo, lo que se hace son ciertas compensaciones o, o subsidios, como lo han resuelto en otras provincias, donde también ha intervenido los gobiernos provinciales. No es el caso de la, de la ciudad de Santa Rosa y General Pico, donde ya el gobierno provincial ha dicho públicamente que no esté en, en su voluntad eh, subsidiar el transporte público. ¿Cuánto Bien. sería un boleto razonable hoy? Un boleto razonable eh, lo tendríamos que comparar con el resto de las jurisdicciones donde están en, en alrededor de los 25 de 25 a 27 pesos, es lo que está en el resto de las jurisdicciones del interior. Ahora ¿Está garantizado que la empresa siga funcionando, verdad? ¿No hay riesgo de que no cumpla con el servicio? Eh, bueno, el sí es tal cual vos lo decís, digamos, el servicio debe garantizarse. Eh, esta comisión sirve para que todos estén informados de las dificultades que plantea la empresa. Pero bueno, hay un pliego, una, una licitación, un pliego y un contrato firmado que debe ser respetado. ¿Qué pasa si unilateralmente la empresa no, no cumple con el pliego y se retira del mismo? Hay una serie de sanciones eh, establecidas en el pliego de base y condiciones y en el contrato que se firmó oportunamente, eh, pero no, obviamente que eso está muy alejado y no, no estamos eh, evaluando esas posibilidades, no, no, la idea es no llegar a esa situación. ¿Qué le parece la propuesta que dijo el Intendente Electo respecto de buscar una alternativa con algunos minibuses al servicio de colectivo? No sé si sí, escuché esas declaraciones, nosotros le hemos mandado una invitación al Intendente Electo para que participe de esta comisión para que vea también el estado general del servicio y en función de eso pueda evaluar las políticas de transporte que va a tener la ciudad de Santa Rosa a partir del 10 de diciembre. Nosotros como un gobierno que ya está, digamos, eh, por dejar eh, eh, la administración el 10 de diciembre, eh, no queremos eh, tomar decisiones que puedan afectar las políticas del, del nuevo gobierno. Eh, vamos a mantener el servicio como, como se viene brindando, esa es la idea. Eh, y después, de aquí a futuro, será cuestiones que tiene que resolver el intendente electo y su equipo. Eh, está abierta la empresa, me ha manifestado que está abierta a tener conversaciones con el intendente electo y con, con su equipo para ver cómo se resuelve el, el tema del transporte a partir del 10 de diciembre. ¿Le confirmó la presencia? Estar? Eh, no, no tengo confirmaciones. Sí, formalmente se le ha mandado la invitación.